Tenemos la cabeza de la Nacional en l 2027 y en la provincia de Buenos Aires, 6377. Reitero, Nacional 2027, provincia de Buenos Aires, 6377. Y vamos a la información porque allí está en línea el secretario. De gobierno de la municipalidad de Saladillo,、eh, el doctor Mario Huesas. Buen día, Mario, ¿qué tal? Gracias por atendernos. No, gracias, vos, Carlito, ¿cómo te v a Bueno, Buen、eh, bien, estamos este, un poquito sensibles por、sí. este tema del avión que anda desde anoche dando vueltas sobre la ciudad de Saladillo y mucha gente que nos decía que de noche no se puede fumigar y después nos enteramos que sí, porque tienen los banderos satelitales, así que fumigan a cualquier hora. Sí, el tema nosotros estamos investigando de acuerdo a los datos recogidos, no solamente por, por lo que transmitiste vos, sino、eh, tus oyentes. Estamos investigando a ver cuál es la procedencia del avión, porque, digamos, los locales están、eh, sobre aviso. Este, ahí se está tratando de determinar de, de cuál es la procedencia. No obstante eso, te digo que el marco normativo para el tema de la aplicación de, de, de, de, de, de todo lo que son este tipo de productos. Es que está prohibido a 5 kilómetros de, del e j i d o urbano la aplicación.、Uh -huh. El tema que lo que tenemos que tratar acá, que yo te decía, eh, no, eh, es el, el paso por sobre la ciudad. O sea, lo que tenemos que hacer es que no pasen los aviones sobre la ciudad por el riesgo que eso, que eso implica.、Uh -huh. Pero no tenemos una herramienta legal para, para no permitir eso. El tema es que vamos a hablar con los responsables de las empresas, digamos, aero p l i c a d o r a s Claro, ¿sabes por qué, Mario? ¿Por qué entonces、sí. e va a convertir en una casa de brujas? Sino porque no, no, completamente. Ya nuestros oyentes están todos con la máquina de foto en la mano. Sí, completamente de acuerdo.、Eh, el, el tema es el siguiente:、eh, de acuerdo lo, al estudio de la teoría de los riesgos, viste que nosotros tenemos en la ordenanza, digamos que se impide el paso. En la planta urbana, la circulación de los equipos de aplicación terrestre, como、sí. por ejemplo los mosquitos y eso.、Uh -huh. Y recién estaba hablando con, con la ingeniería de Colla y me decía que el cálculo de probabilidades dice que es mucho más seguro un avión que un equipo terrestre. Sí, pero en el momento que se le planta un motor a un avión,、claro. eh, eh, se convierte en lo que es 0% o el 0,1% se convierte en el 100%、uh -huh. y te toca a vos. Entonces, el, el tema es que no tomen, digamos, que la ruta no sea por sobre la ciudad. En eso vamos a trabajar y a notificar también a la provincia. Lo que pasa es que nosotros tenemos en ese caso un vacío legal muy grande que, como ustedes lo sabrán, por, por los comentarios por lo que, por, digamos por la lectura lo, y por los medios, que Santa Fe también lo tiene, que es un, un problema muy grande que hay una falta de regulación del tema de las aplicaciones、uh -huh. de, de, de productos químicos.、Uh -huh. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, esas, esas son las lagunas que. Impiden que nosotros podamos aplicar hoy por hoy un, un, el,、claro. la ley taxativamente. El tema, Mario, es que cuando hay vacíos legales,、sí. después estos se convierten en puebladas. Exactamente. Sí, no, no, no. Por eso, por eso te digo que, que nosotros estamos investigando y estamos actuando para notificar a los responsables, y,、eh, digamos, de, lo, de, de, de que. La actividad que realicen o lo, la actitud que tomen con respecto al paso por la ciudad van a ser este, responsables, ¿no? Claro. Lo vamos a responsabilizar por eso. Bueno, ¿y ya estamos en la pista del de, de avión? ¿De dónde sí, me、mm. parece que es de una localidad vecina. Todavía no te puedo confirmar bien. O sea, tengo el, no, el, el lugar, pero no,、claro. no lo quiero dar hasta que no esté completamente seguro. Bueno, quédate tranquilo que tenemos. Y todos los datos, así, así mismo te digo, todos los datos que te pueden acercar lo, este, los oyentes. Los oyentes. Ajá.、Uh -huh. Este, mm, eh, eh, bienvenido sea porque lo vamos a utilizar. Mirá,、bueno. mirá, me están confirmando por otra línea que el avión no es de Saladillo. Ajá. No, no, no, no te puedo decir de dónde es, pero no es de Saladillo. Ajá, no es de Saladillo, ¿sabes? pero tiene que, que abastecerse acá. Y bueno, el, el, no, o sea, lo que yo te estoy diciendo que no es de Saladillo,、sí. Saladillo no significa que, nos estemos, que no le vamos a notificar ni nada, al contrario,、claro. lo que te estoy diciendo es un dato. De que no, no es un aeroplicador de acá.、Claro. Se lo va a notificar y se, lo, se, se va a hacer la. Mario, la y y, ¿se le puede pedir la, la, el libro de guardia o el libro de vuelos a, al aeroclub de s a l a d i l l o lo, Por lo, los vuelos en horarios nocturnos.、Sí. Cualquier hora, o sea,、sí. hay, hay un registro de vuelos. De, sí, sí, de se lo vamos a solicitar. Eh, no sé si, si te lo van a facilitar, pero por sí, lo pero menos. Si no lo、no, no、facilitan por acá, lo、no、facilitarán por la provincia. Ah, claro. ¿Entendés? Exactamente. O sea, por la dirección de navegación la, de aeroportuaria. Porque también、eh, tendríamos que, que ver la posibilidad de que el Aeroclub Saladillo también sea un organismo de control, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso en particular, digamos, ellos, ellos、eh, son controladores de lo que, de lo que es el, el, digamos, la navegación aérea.、Uh -huh. No en el caso particular, no lo podemos convertir en no, controlador no. en el caso particular de la aplicación de, de, de agroquímicos. Está perfecto, pero digo. Cua otro,、sí. Cuando la municipalidad le requiera. Mire, ¿quién salió a la noche sí, de a navegar?、Sí. No, no, no, eso sí, sí, sí, totalmente. El sistema de navegación provincial. Tiene como cabeza, obviamente, como, como el, su nombre lo indica, la provincia. La provincia es propietaria de todos los aeródromos provinciales.、Ajá. El nuestro es, es, es uno de ellos.、Ajá. Tiene un, un responsable, digamos, este, de, de, en, el, en el territorio, que es, es la municipalidad, pero muchas veces esa responsabilidad se deriva, como en este caso, en, un, en, en el aeroclub. Pero el, el, el aeródromo, digamos, es provincial. Claro. Bueno, Mario, quedamos, con, quedamos en, en con, contacto y con, yo, cuando tenga una.、Claro. Te confirmo vía, vía mail, te confirmo la procedencia con, y. Confiamos. Paso, ¿sí? Claro, sí, confiamos en tu pericia y,、sí. por supuesto, nos gustaría que lo anuncies también por la radio. Ni bien tengas la información. Ni bien tenga, yo te, yo te, voy a, te, te lo voy a hacer llegar. A, a, a, de acuerdo al horario, te lo hago llegar. Bárbaro. ¿Eh? Muchas gracias, Mario. No,、pues eh. nada, Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está Mario b u e s a s secretario de gobierno de la municipalidad de Saladillo. Ya está trabajando en el tema. Esperemos saber la procedencia y esperemos que, bueno, se notifique. Ahí ya me, me dejó más tranquilo, Mario. ¿Qué quieres que te diga? Me dejó un poco más tranquilo. Bueno, y vamos a ayudar, obviamente, desde acá. ¿Eh? Así que nos vamos a ir a la pausa. La municipalidad ya está trabajando en el tema. Vamos a ver cómo.